Hola, Gisela, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, desde acá queriendo queriendo conocer un poco cuál es la situación que hoy está eh, están enfrentando en la zona de, de Moreno en cuanto a, a los a sus propios comedores y merenderos que sabemos que tienen un trabajo muy importante aquí en, en la zona. Mira, la la situación en cuanto a los comedores populares es bastante delicada porque bueno, Nada, de público conocimiento que ya hace cinco meses que no no entregan eh, alimentos, eh, no están llegando los alimentos a los comedores y los alimentos que llegan eh, no es a través de, de, de capital humano, de nación sino que llegan a través de, de otros lugares y que eso efectivamente no alcanza eh, nosotros nos vimos en la en, en, el, en la necesidad de tener que cerrar días de funcionamiento de los comedores justamente porque vemos que, que cada vez cuesta más llevar eh, los comedores en funcionamiento o sea, vemos como eh, todo lo que tiene que ver con, con, con los alimentos está hoy en, en, en tema nacional, vemos cómo están los depósitos explotados de mercadería y vemos como el Ministerio de Capital Humano hace oídos sordos al reclamo que venimos llevando hace un montón de tiempo mm. Eh, Juan ustedes eh, venían percibiendo eh, alimentos o venían percibiendo algún tipo de, de beca para la compra destinada para la compra de, de alimentos? Mira nosotros recibíamos puramente alimentos mm. eh, y después a través de algunos convenios eh, veníamos recibiendo alguna especie de tarjeta, Pero que era para algunos comedores en específico O sea, el cupo era limitado En donde, bueno, no sé, teníamos, no sé eh, Algunas tarjetas y vos tenías que distribuirlas Inclusive hasta por distrito Entonces nosotros, por ejemplo, en Moreno Llegábamos a tener uno o dos comedores Con con ese tipo de tarjeta claro ¿Eso también se cortó? Sí, eso se cortó Eso se cortó ya inclusive antes de que termine la gestión de de Alberto Fernández. Okay. O sea que vienen sosteniendo ya hace varios meses esta situación, me imagino, el ahogo, ¿no? Llegar al mes de, de junio. Sí, eh, se, al, al estar este faltante de, de los alimentos en, en los comedores, muchos eh, muchas compañeras, sobre todo compañeras, intentan seguir sosteniendo el, el comedor, el merendero, con... Eh, mm -hmm con ingresos de, de su propio bolsillo, eh, pero cada vez cuesta cuesta más. Sí, eh, después te encontrás con situaciones en las cuales los propios vecinos, que son los que buscan eh, la comida la, o las viandas en los en los comedores, te traen un, un paquete de fideos, un paquete de arroz, un puré de tomate, algo que te permita también que la olla o el comedor no desaparezca porque es un lugar que le que asiste a, a, a un montón de familias cuántas eh, cuántos espacios hoy están manteniendo juan mira hoy eh, nosotros estamos manteniendo eh, alrededor de, de 20 25 comedores y merenderos mm. eh, que bueno veo eh, haciendo un repaso por ahí de, de, de lo que nos fue pasando en todos estos años Eh, fue incrementando el número eh, de, de, de personas que asisten Al comedor y al merendero durante la pandemia Y que eso efectivamente no es que se bajó Sino que se sostuvo en el tiempo claro. Bien. Eh... Veníamos Por ahí por ahí veníamos de, de asistir eh, 50 chicos Pasamos a asistir a 50 familias completas eh, Eso más o menos para que Nosotros también, lo, los que están escuchando Se den una idea de qué es lo que nosotros estamos estamos reclamando, no estamos reclamando eh, solamente la comida de los chicos, sino también comida de jubilados, comida de de, de, de, de, de las de los adultos mayores, digo, eh comida para la, aquellos laburantes vecinos de barrio que por ahí Eh, no tenían la necesidad uh -huh. o nunca tuvieron la necesidad de venir a comer al comedor, pero a partir de diferentes situaciones, como la pérdida del trabajo eh, han tenido que acercarse al comedor a decir, no tenemos para sostener el plato de comida en nuestra casa claro. Eh, juan contanos sobre eh, los alimentos particulares digo porque es algo mucho se habló no sobre qué tipo de alimentos est se estaba eh, estaban recibiendo desde cuándo dejaron de, de percibirlos eh, cuál es la importancia digo de, de esos alimentos para la, la organización mira eh, uno uno de los productos más importantes y de mayor cantidad que se veían en esos depósitos es eh un millón de un millón de, de, de leches en polvo. Mm. Un millón de cajas de leches en polvo. Eso inclusive si vos la hacés la cuenta eh, rinde eh, entre 8 y 10 litros aproximadamente. Sí. Digo, ahí bueno, uno cada uno después saque saque la, las cuentas, pero eh, de los productos de mayor necesidad eh, lo que se encuentra ahí inclusive próximo a vencer es la leche en polvo. Mm. Una de las cosas lo, que ustedes más nos da por ahí. Uh -huh. Sí. No, no, no, sí, sí, sí. No, una de las cosas que, que nos no, no, da el, el parámetro de qué es lo que está faltando eh, uh -huh. en cada uno de los en cada uno de los lugares y vemos como la ministra Petovelo está eh, por todos lados diciendo que esas es mercaderías para para para lugares de, de emergencia, para catástrofes climáticas o lo que o, o para algún tipo de emergencia. Primero que el hambre es una emergencia porque el hambre lo estamos viviendo ahora en este momento. Eh, segundo que es mentira que utilizan esos alimentos para momentos de crisis porque hace un hace un mes hubo una una fue un fuerte temporal en Bahía Blanca y no recibieron ningún tipo de ayuda del Estado nacional, mm -hmm. lo mismo en la zona de Corrientes y tampoco Eh, recibieron ayuda del estado nacional y la poca ayuda que reci y, y la ayuda que recibieron fue poca o nula entonces eh, decimos en eso que es mentira lo que lo que dice la ministra petovelo que esa mercadería se está guardando para para para emerger y vemos como eh, le van renunciando todos los funcionarios durante estos meses ya mm. hoy en capital humano queda ella sola como co como persona Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, eh, hemos visto los los escándalos de estos últimos días La verdad que es una, una vergüenza eh, Y me decías, entre 20 y 25 espacios son los que hoy están sosteniendo ¿Nos querés contar un poquito sobre... Eh, bueno, eh, desde acá sabemos que están llevando adelante alguna campaña de difusión Para dar cuenta de lo que está sucediendo ¿Tienen previsto algún tipo de... Eh, de plan de lucha para los próximos días para las próximas semanas Mira nosotros el, el último plan de lucha que llevamos fue justamente acercarnos a las instalaciones de, de, de los galpones de Villa marteli que son los galpones donde están estas estos 5 millones de, de kilos de mercadería eh, ahí esa fue una de las últimas medidas ahora nosotros eh, a partir del jueves de este jueves vamos a estar llevando todas las semanas eh, una carpa contraallambre eh, en la, en la puerta de congreso eh, vamos a estar ahí todos los todos los jueves de 10 de la mañana a 3 de la tarde eh, un poco invitando también a, a la gente a que se acerque y quien quien quien quiera pueda ayudarnos eh, a acercar alimentos justamente para poder seguir sosteniendo estos espacios que que, que que tanto aportan a la, a la comunidad no solamente en, eh, en, en alimentar a nuestros a nuestros chicos sino también en poder creer que es eh, eh, que vivimos en una sociedad más justa y más solidaria entendemos que que en estos momentos de crisis es donde nuestro pueblo siempre sale a la calle y se solidariza con el otro entonces seguramente lo que estamos pidiendo es es eso poder ayudar eh, a que sigamos ayudando a quienes más lo necesitan Perfecto. Juan, desde acá, eh, abiertos los micrófonos siempre para toda la información que quieran difundir y, bueno, vamos a estar eh, acompañando. Sabemos que estás laburando, así que, bueno, nada, te mandamos un abrazo grande y contás con los micrófonos de la Tinku. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio que, que nos brindan para poder decir lo que, lo que estamos pasando. No, por favor. Juan, te mando un abrazo grande.